Cuentos de hadas españoles El sastrecillo valiente Era así una vez, en un pequeño pueblo, vivía un sastre llamado Riol Riol pasaba sus días haciendo preciosos vestidos y ropa para toda la gente del pueblo Un día, mientras Riol estaba sentado y cosiendo en su habitación, un montón de moscas le rodearon Al principio trató de ahuyentarlas ¡Ah! ¡Estas moscas son muy molestas! ¡Fuera! ¡Alejaos! ¡Ah! ¡Ya se han ido! ¿Creían que iban a poder conmigo? ¡Ah! ¡Más moscas! ¡Debo ser muy dulce para atraer a tantas moscas! ¡Fuera! ¡Iros de aquí! ¡Uh! ¡Siete moscas! ¡He ahuyentado a siete moscas yo solito! ¡Las moscas me tienen mucho miedo! ¡Soy una persona muy valiente! ¡Todo el mundo debería saberlo! Entonces cogió todo lo que pudo encontrar en su casa Que fue tan solo un trozo de queso Se lo guardó en el bolsillo Y se dispuso a hablarle a todo el mundo de su valentía Mientras viajaba Se encontró con un pájaro Que estaba atrapado en un arbusto Creo que este pájaro me puede ser muy útil Me lo llevaré conmigo Entonces metió el pajarito en su bolso Y continuó su camino Finalmente llegó a una colina Riol estaba cansado de caminar ...y decidió descansar. Oh, este paseo ha sido agotador. Creo que esta roca me ayudará a descansar. ¡Ah! Esto es tan... ¡Oh! Riol estaba muy sorprendido... ...porque la roca que se alejó no era una roca. Cuando levantó la vista, Riol vio que se había apoyado en el pie de un gigante. Y ahora allí estaba el enorme gigante que se ternía sobre el pobre Riol. Dios mío, ¡un gigante! La roca era su dedo del pie. No me extraña que oliera tan mal. No digas eso de mi dedo del pie, pequeño humano. ¿No sabes quién soy? Soy el gigante más poderoso que haya vagado por este planeta. He ganado muchas guerras y peleado en muchas batallas. ¿Es que nunca has oído hablar de mí? No, pero tú no has oído hablar de mí... Soy el que ahuyentó a Siete completamente solo. ¿Siete? Sí, Siete, y lo hice solo. Mmm, ¿pero Siete qué? ¿Eran hombres o eran gigantes o eran... a lo mejor eran moscas? Bah, nadie se enorgullece de ahuyentar unas moscas. Bien, entonces, déjame comprobar tu fuerza. ¿Puedes hacer esto? ¿Eh? El gigante levantó una enorme roca y la apretó entre sus manos. Se rompió y se convirtió en polvo. ¿Eso es todo? Yo puedo convertir una roca en agua. Y Riol sacó el queso de su bolsa y lo apretó con fuerza. El gigante vio como todo el líquido se derramaba del queso. No sabía que era queso y creyó lo que Riol le había dicho. Muy bien, pero veamos lo bien que lanzas. A ver... Y cogió una roca y la tiró por el aire Aterrizó a bastante distancia Con un gran lanzamiento ¡A ver si superas esto! ¡Ay! Esa es la cosa más fácil que he visto nunca Y metió la mano de nuevo en su bolso Y sacó el pájaro Lo escondió bien entre sus manos Y lo arrojó sin que el gigante pudiera ver Que era un pájaro y no una roca El pájaro estaba muy feliz de ser liberado Y voló hacia el cielo ¿Cómo has hecho eso? Mi roca ha caído al suelo ¿Por qué tu roca no ha hecho lo mismo, eh? Porque yo la he lanzado mejor Eres mucho más débil que yo Y hueles muy mal Yo no huelo mal Vale, de acuerdo Tengo que llevar este árbol a mi cueva Tienes que ayudarme a cargarlo ¿Serás capaz de hacerlo? Por supuesto que lo haré Tú puedes llevar el tronco y yo llevaré las ramas «Pero el tronco parece más pesado. ¿Por qué tengo que llevarlo yo?» ¿eh? «Gran gigante, ya que el tronco se encuentra delante, tú deberías llevarlo. Además, yo no conozco el camino a tu cueva, así que llevaré la parte trasera del árbol». Entonces el gigante aceptó la sugerencia de Arriol. Porque aunque el gigante era fuerte y poderoso y tenía la voz de trueno, no era tan inteligente. Y como llevaba el pesado tronco, no podía mirar hacia atrás». Si lo hubiera hecho, habría visto a Rion sentado feliz y perezosamente en las ramas. ¿Cómo puede estar silbando? ¿Las ramas no le parecen pesadas? Tiene que ser muy fuerte. No puede existir alguien más fuerte que yo. Tengo que desatarme de él. Por fin, llegaron a la cueva. Riol saltó de las ramas y el gigante se dio la vuelta. No estás sin aliento. ¿Por qué no estás cansado después de cargar el árbol? He ahuyentado a siete con solo un movimiento de mi mano. Cargar un enorme árbol por unas largas colinas no es nada para mí. Ha sido realmente fácil. He hecho un poco de ejercicio. <risa> bueno, ¿por qué no pasas la noche aquí, eh? ¿O tienes un lugar donde quedarte, eh? No, no lo tengo. Con mucho gusto me quedaré aquí a pasar la noche. Riol y el gigante cenaron juntos esa noche Y después se fueron a dormir Sin embargo, la cama de Riol era demasiado grande para él Así que fue a la esquina de la habitación y se durmió allí En medio de la noche, el gigante entró en su habitación y se detuvo junto a la cama Llevaba un palo de hierro Y usando el palo, partió la enorme cama por la mitad Ya está, ya me he librado de él Podré dormir tranquilo toda la noche Cuando llegó la mañana, el gigante estaba desayunando felizmente En ese momento, las puertas de la habitación de Riol se abrieron de par en par Y el sastre salió Buenos días, maloliente gigante He dormido realmente bien Pero lamento decir que tu cama está rota Creo que me he movido demasiado esta noche Pero... ¿cómo es que estás vivo? Esto es demasiado para mí El gigante, abrumado por el miedo, salió corriendo de la cueva y nunca más se le volvió a ver. Riol continuó su viaje de nuevo. Esta vez llegó a un reino. Se detuvo en sus jardines y se durmió sobre la suave hierba. Allí, un guardia le vio durmiendo y le despertó. ¿Quién eres y cómo te atreves a entrar en el gran palacio del rey? ¿Eh? Dile a tu gran rey que yo, el gran Riol, ...que ha ahuyentado a siete completamente solo, ha venido a verle. El guardia se sorprendió mucho al escuchar aquello y llevó a Riol ante el rey. ¡Guau! Wow, ¡El palacio del rey! ¡Esas moscas me han traído buena suerte! ¡Saludos, majestad! ¡Soy Riol! El gran hombre que ahuyentó a siete completamente solo. Esto es algo realmente sorprendente. Mi reino ha sido perturbado por dos gigantes... Asustan a mi gente y se llevan nuestros animales. Quiero que vayas al bosque donde viven y quiero que los derrotes. Esas moscas no me han traído buena suerte. Y si lo haces, te podrás casar con mi hija y te daré la mitad de mi reino. Definitivamente me han traído buena suerte. Como desee, majestad. Iré a ese bosque y seguro que vuelvo con buenas noticias para usted. Bien. Y puedes llevarte tantos soldados como necesites Mi buen rey, no necesito ningún soldado Iré yo solo y derrotaré a esos dos gigantes fácilmente Así que se fue al profundo bosque Y cuando llegó allí, vi a los dos gigantes durmiendo profundamente Se subió a un manzano que estaba justo encima de los gigantes Y arrancó dos manzanas Ahora divirtámonos un rato Y le tiró una manzana a uno de los gigantes Golpeó al gigante en la cabeza y lo despertó Oye, ¿me acabas de tirar esa manzana? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Pero de qué estás hablando? ¿No ves que estoy durmiendo? Yo no te he tirado nada Anda, vuelve a dormirte Tal vez lo habré soñado Y volvió a roncar Ríol tiró la otra manzana, pero esta vez al segundo gigante. Y este se despertó muy enfadado. Oye, ¿y por qué me has pegado? ¿Eh? No, no lo he hecho. ¿No ves que estaba durmiendo? Estoy seguro de que has sido tú. Ya me engañaste una vez y ahora me vuelves a mentir. ¡Lo sé! Justo entonces, Rihol tiró una manzana al otro lado. Esto distrajo a los dos gigantes Que escucharon el sonido de la manzana Golpeando la corteza de un árbol Creo que hay alguien tratando de molestarnos Bueno, entonces no será alguien muy inteligente Vamos a buscarle Cuando los dos estaban debajo del árbol Una gran jaula cayó y les atrapó ¿Ah? Los dos gigantes hicieron todo lo posible Para salir de la jaula Pero pronto se cansaron Y se desmayaron. Riol sonrió. Ya los tengo. Alteza, he atrapado a los gigantes. Ahora tendré a la princesa y la mitad del reino. ¿Tan fácilmente? Mm, no, todavía no. Tengo una tarea más para ti. Al final del reino, en el bosque vive un unicornio. Tráemelo. Solo entonces te casarás con mi hija y tendrás la mitad de mi reino. ...haré lo que me pida con mucho gusto. Y se fue al bosque para capturar al unicornio. Cuando lo vio... ...observó que era una criatura muy hermosa. Cuando vio a Riol, le habló enfadado. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué has entrado en mi bosque? He sido enviado por el rey para llevarte conmigo. ¿El rey? ¡Ja! El rey ya tuvo la oportunidad de llevarme con él... Le pedí que me concediera un único deseo, pero no pudo hacerlo. ¿Y qué deseo es ese? Déjame intentar ayudarte. Deseo ver un arco iris. Nunca he visto uno en mi vida y todos mis amigos lo han hecho. Si puedes hacer eso, iré gustosamente contigo al reino. Ryol levantó la vista. Estaba nublado y pronto iba a empezar a llover. Pensó durante un instante... Y se le ocurrió una idea ¿Eso es todo? Eso es muy fácil Podré enseñarte un arcoiris dentro de un momento Justo entonces comenzó a llover con fuerza Riol y el unicornio corrieron bajo los árboles para protegerse ¡Me has mentido! Quiero ver un brillante arcoiris ¿Y me estás enseñando la lluvia? Soy un mago Y puedo hacer magia con la lluvia Así que una vez que absorba todo su poder, te enseñaré el arco iris La lluvia pronto paró Y cuando las nubes se abrieron, se vio un precioso arcoiris. Ahora, mira allí, arriba en el cielo oh, qué bonito! Esos colores han llenado mi corazón de felicidad ¡Oh, gracias, gran mago! Como te prometí, iré contigo al reino Y así... Riol y el unicornio volvieron juntos al reino. Buen rey, te he traído el unicornio. Ahora debes cumplir tu promesa. Muy bien. Tendrás la mitad de mi reino y te casarás con mi hija mañana. Así que al día siguiente se celebró una gran boda. Y el reino estaba muy feliz. Esa noche, cuando estaban en la cama, la princesa escuchó a Riol hablar mientras dormía. Aquí, chico. «Corta ese abrigo y cóselo bien». «¿Un abrigo? ¿Coserlo? Mi esposo no es nadie especial y no es un noble. ¡Es un simple sastre!» La princesa se enfadó con su padre y le contó todo lo que había escuchado. «Pero, hija, no puedo decirle que se vaya. No estaría bien. Pero no te preocupes, querida. Haré que mis guardias se lo lleven esta misma noche». Mientras el rey hablaba, Un ministro que apreciaba mucho a Riol escuchó lo que el rey había dicho. Fue a buscar a Riol y le conté todo lo que el rey iba a hacer. Riol, esta noche corres un gran peligro. El rey quiere deshacerse de ti. Debes tener mucho cuidado. Oh, ¿en serio? El rey es realmente ingrato. Bueno, gracias, señor. Veré qué puedo hacer. Esa noche... Llegaron a la habitación de Riol los guardias del rey para llevárselo Se quedaron allí y se aseguraron de que Riol estaba durmiendo Riol estaba completamente despierto y alerta Escuchó los ruidos que hicieron los guardias cuando llegaron y habló en voz alta «Soy el poderoso Riol, el hombre que ahuyentó a siete él solo El que convirtió la roca más dura en agua y el que atrapó a dos peligrosos gigantes» ¿Está hablando mientras duerme? He oído a gente roncar mucho. No sabía que también se puede hablar mientras se duerme. ¿Por qué debería temer a las personas que están ahí fuera esperando para atacarme? ¿Necesitarán más pruebas de lo fuerte que soy? Él sabe que estamos aquí. ¡Corramos! ¡No quiero que nos ataque! ¡Corramos! Y huyeron a sus habitaciones. Riol durmió profundamente cuando se aseguró de que allí no había nadie. A partir de entonces, nadie le preguntó a Riol lo fuerte que era. Gobernó la mitad de su reino con orgullo y disfrutó de la vida junto a su esposa. Riol no era fuerte, no fue su fuerza lo que le dio éxito. Utilizó su ingenio y su cerebro para llegar a gobernar la mitad de un reino. ¡Eh! ¡Hay una mosca en la mermelada! ¡Qué asco me da! Permíteme golpearla, querida. ¡Me trae muy buena suerte! Y quizás la suerte también influyó algo en el destino de Riol.